Agenzion Radiokaset. Eh? I no para de poner esa música. En fin, zikere... I podía... alta! Martxan da, Irola Irratiaren Garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostinoletan iuntzeko bederatzitatik, amar terdietara. Gurekin harremanetan jartzeko, deitu, beratzi lau, lau ogeita bat, iruro ogeita amar, telefonora. Edo bidali e-mail bat, garrasika.info, abildua gmail.com Garrasika, entzun, hausnartu eta parte hartu! no stone onon efumena bon apo ines ans skepsis apogonon gebete kes na di gito mas tan epitchiricas podias que dazane panda me gabone ntzuleok aki estamos eh, otro lunes mas el segundo esta temporada en el garrasica de los lunes eh, ya sabéis programa que esta temporada va a ser quincenal y Bueno, pues antes que antes de continuar y ¿no? bueno, empezar, ¿quién diría?, con el programa, pues decir que nos no mal malacostumbréis, en el programa de hoy voy a estar yo sola, pero bueno, mi compañero no ha podido venir, pero lo he dicho, que nos no mal malacostumbréis, porque en principio este Garrásica de los lunes, por ahora por lo menos, lo conformamos un tándem. Y bueno, por el otro lado, comentaros también que este Garrásica se emite también los miércoles, El miércoles sí que un poco con noticias más locales porque ya sabéis que ahora los lunes se lo dedicamos a noticias del de resto del mundo mundial y bueno, pues por otra parte también comentaros que las repeticiones de nuestro programa son los martes a las 10 de la mañana. Bueno, Michael, ese pueblo gráfica y escena. Ve me pod이지 tipo ta, oso ta iseki ya mena. Dinan ebunes mono, digna de ser comentada, eh, las para contactar con bueno, por un lado tenéis el número de teléfono, el 944217060. Por otro lado, también podéis contactar con nosotras a través del email escribiendo a irola@sinonimo.net y bueno, también a través de la página web que es irola/sinonimo.net podéis acceder pues a todas las noticias de bueno, todos los podcasts de los programas que, que se hacen en esta radio, la programación, bueno, y etcétera, etcétera. Y también La manera que a nosotras más nos gusta para que la gente participe en esta radio pues acudiendo a las asambleas que celebramos todos los sábados en la plaza Jaro de Arana sin número pero con un letrón muy bonito que pone Irola Irratia pues a partir de las seis y media todos los sábados en Jaro de Arana asambleas de la Irola Irratia a la que por supuesto estáis todas invitadas a participar. llegar, Bueno, y quienes hay oyentes habituales del programa ya sabéis que este programa generalmente lo intentamos estructurar pues por un lado, con ¿no? una primera parte de noticias, luego damos paso a la entrevista de la semana. Y que en este caso va a ser con antonio cuesta un periodista que, que lleva varios años residiendo en grecia que ha vivido de primera mano todos los acontecimientos de los últimos cuatro años y bueno ya que venía por Bilbao pues hemos decidido hacerle una pequeña entrevista la de esta la de hoy sí que toca un poco más corta que la del programa anterior Y bueno, y en último lugar eh, sí que vamos a hacer un pequeño un hueco a, bueno, a la sección de agenda que en nuestro programa muchas veces se tornará más bien sección de efemérides. ya me si mame ana me sama Y por último lado, ya sabéis que bueno, en Irola y Rattia hacemos una apuesta por la música libre, pero que en este programa en concreto sí que pues nos tomamos un poco la licencia. La, años anteriores hemos intentado sí que, que nos acompañe, ¿no?, durante todo el programa, pues este estos grupos que suenan en Irola y Ratia, pero bueno, este año lo he dicho, nos estamos saltando un poco ese criterio para traeros música pues de de los sitios del mundo de los que solemos estar hablando y hoy nos acompaña nos van a acompañar durante el programa pues diferentes grupos de rap griego ya que ¿no? la entrevista que hemos hecho es sobre la situación en Grecia, pues bueno, eso es lo que hemos decidido que nos vaya acompañando Bueno, y vamos a empezar ya, le vamos a dar pie ya al programa, mismamente dicho. Y bueno, para comenzar retomando un poco el tema central que trajimos en el programa anterior sobre el Kurdistán, etcétera pues vamos a empezar con unas noticias que nos han llegado estas últimas semanas de esa parte del mundo. Y bueno, en primer lugar queríamos comentar que fue noticia el día 13 de, de noviembre que fuerzas kurdas habían liberado la ciudad de Singal. La ciudad de Singal se encuentra en lo que venimos conociendo como Kurdistán del Sur o el Kurdistán eh, iraquí, eh, bueno, que como ya sabemos fue una de las primeras precisamente por sus riquezas en petróleo, fue una y bueno, y por evidentemente por ser una zona especialmente estratégica de paso, una de las primeras zonas A las que intentó del kurdistán a las que intentó acceder eh, el ISIS y eso ya fue el 3 de, de agosto del año pasado fue pues cuando eh, por medio de que los pesmergas o bueno las fuerzas armadas por de alguna manera del gobierno regional kurdo que existe en, en esa zona eh, de irak, y eh, pues bueno eh, abandonaron el territorio según llegaban eh, pues los señores de iss dejando a su suerte a la población de la zona la cual era bueno en la, entre la cual se podía encontrar una de las comunidades más importantes de jessedí que debido a sus creencias religiosas pues han, han estado muy perseguidos y por parte de estos señores de ISIS, y bueno, estoy diciendo señores del ISIS porque realmente estoy pensando otras cosas, y pero bueno. Eh, y bueno, lo he dicho, desde que el 3 de agosto la zona cayese en manos de, de, de, del ISIS sí que fue ciertamente conocido como precisamente, ¿no? tras la retirada de estos pesmergas, eh, pues el... Lo, el, el las HPGs y las IJ Star, que son grupos armados relacionados con el PKK, permitieron la apertura de un como bueno, la apertura de un corredor humanitario precisamente para que toda esta comunidad YGTs que habían sido dejados un poco a su suerte, pues pudiesen, ¿no?, marchar hacia zonas más seguras. Y bueno, lo dicho tras aquel desde aquel 3 de 3 de agosto La del territorio estaba en manos del ISIS, pero este 13 de noviembre, tras meses de combates, pues lo dicho, ¿no? Ha sido liberada toda esa zona y, bueno, también está este último momento, ¿no? Estos últimos momentos de la liberación han supuesto cierta polémica, porque ya sabemos también muy bien que las partidos políticos mmm, que se encuentran en la zona del kurdistán iraquí no, no nunca han sido muy amigos del pkk por, no podríamos por la propia coyuntura de intereses geoestratégicos que ha habido se ha permitido el desarrollo de esa autonomía kurda iraquí llamada Y bueno, pues los políticos que se han ido asentando, acostumbrando y han ido ganando terreno en esa situación, pues evidentemente no están, digamos que no están muy de acuerdo con cualquier otra propuesta que pueda salirse de un marco económicamente capitalista, ¿no? Entonces, pues bueno, esta momento de liberación también eh, las declaraciones públicas corrió a cargo del señor Barzani, que es, eh, es quien nos el el cargo político más alto no en este gobierno eh, regional kurdo y bueno, dando viniendo a decir básicamente que el territorio había sido liberado gracias a los pesmergas y bueno, había sido liberado por los pesmergas gracias a la ayuda también de Estados Unidos y bueno, rápidamente mucha mucha gente tanto de los otros grupos que no milicias etcétera que participaron en la liberación de sengal como ciudadanos pu pues, corroboraron todo lo contrario también hay muchas imágenes de ¿no? de la entrada en sengal que demuestran todo lo contrario y la realidad es más bien que la, la ofensiva para liberar la zona fue comenzada por las ipjtas de sengal y las unidades de resistencia de Xengal a las que posteriormente se le añadieron eh, los grupos armados del HPJ y en las J Star y que están vinculados al PKK y milicias de YCDS. Eh pues eso, no, ya al final también como este este hecho que podría haber ...haber sido una alegría para todos los kurdos en general... ...pues ha caído también otra vez en esas discusiones... ...y en esas broncas internas e intestinas... ...precisamente ahora también en una situación... ...en la que el PKK está ganando mucho, mucha fuerza... ...mucho apoyo social debido a la propuesta no política que está también detrás y también que se está instaurando poco a poco en todos estos territorios que se están liberando, cosa que pues a los partidos tradicionales del Kurdistán y Irakí pues les hace temblar un poco, cosa que también solo por comentarlo es algo que tienen en con el resto de gobiernos de las estados naciones que existen alrededor. the next sin irnos de kurdistán pero esta vez pasando de bazur el kurdistán sur o el kurdistán iraquí pasando de ahí a Bakur, o al kurdistán norte o al kurdistán turco como prefiramos llamarlo eh, bueno comentar también que a día de hoy ya la población de Nusaybin Lleva 10 días en, en continuo toque de queda. Javine eh, bueno, o sea, es, es una localidad que se encuentra en el sur del Kurdistán del norte. La propia provincia hace frontera con la zona de, de, de Rojava. Y bueno, pues ahí se encuentran, como decimos, dura llevan ya de 10 días de un toque de queda que básicamente eh, que, bueno, básicamente que a ratos tiene tintes de asedio, pues resistiendo no la población que se está autoorganizando. Bueno, porque tenemos que decir que en Nusaybin, como en otras muchas localidades de, del Kurdistán del Norte, están hay barrios zonas declaradas eh en autonomía que junto a ello, como en su momento cuando se hicieron sitio pública no esta estrategia por de alguna manera de ir creando autonomías, también se, se aseguró que esos espacios autónomos también iban a ser defendidos, ¿no? Y bueno, pues precisamente así llevan 10 días Eh, ...la población de, de cuatro barrios en concreto de Nusaybin... ...pues defendiéndose ¿no? de los ataques y del asedio... ...que están viviendo por parte de, de la policía turca... ...en un primer momento. También se, hemos podido saber que, que se están dando unos movimientos... ...de acercar a la zona eh, pues tanto unidades militares... ...como vehículos armados... Y eso hace presagiar o por lo menos um, con, con ese aviso nos han dejado en diferente desde diferentes medios kurdos pues se prevé que el asedio a estos eh, pues, perdón el asedio el, asal el asalto a estos cuatro barrios pues se dé en cualquier momento <risa> Πάρ' τα χαπάρια σου, δε βγαίνουμε σε Euros και Sands Στα κοϊτάρια σου, δε βγαίνουν πια καθημερινές Θέλω να κάνω πολλά, πολλά να ζήσω Σαν το πλάνο μου, σιγά πάνω σου, μην τα αφήσω Μόνο εγώ μπορώ να περπατήσω τα Nike μου Μόνο εγώ μπορώ καλά να φτήσω στο mic μου Απορώ, διπόμονη έχουν οι μητέρες Δεν μπορώ να περιμένω τις καλύτερες μέρες Bueno, y otra noticia que también se nos está perdiendo atrás en el tiempo pero también nos ha parecido interesante acercaros es que se han cumplido ya 14 días desde que los presos políticos del, de las FARC en Colombia han comenzado una huelga de hambre y bueno, la, el objetivo básico eh, de esta huelga de hambre ha sido pedir... o es pedir la libertad o extinción de la o la extinción de la responsabilidad y sanciones por a, pre, a ciertos presos por cuestiones humanitarias eh, consideran dentro de o sea, o sea, la petición de esta libertad o esta extinción de responsabilidad la centran más que nada en los presos con que tienen problemas graves de salud eh, presos que ya son gente mayor ¿no? de la tercera edad dicen Y quienes tienen discapacidades y también de las presas gestantes y lactantes eh, atendiendo solo en los casos de gravedad más extrema eh, piden la liberación ¿no? de al menos eh, de entre 71 y 80 presos políticos este esta acción pretende ser un, una manera de presionar para que en, en las en los, eh, los encuentros O sea, cómo denominarlos de, de la Habana de los pactos que puedan salir ahí pues poder generar algún tipo de presión para que se haga se firme un acuerdo eh, con respecto a la libertad de como hemos dicho estos 70 80 presos eh, por una parte y la petición más relevante más explícita es esta pero también a través de esta protesta eh también se está haciendo se está la misma protesta en sí, es una manera de visibilizar, ¿no? el estatus eh, bueno, la situación de los presos políticos y también piden que se visibilice y que se reconozca ese estatus político entre el que diferencian o, sea, o con, consideran que dentro de ese estatus político tendrían que estar tanto los que consideran presos de guerra como aquellos que han sido bueno, están en la cárcel por montajes policiales o judiciales, perdón. Y luego también otra de las cosas con la contra la que están protestando es la extradición que de, que se cierne sobre sobre varios de los presos no precisamente pues porque consideran que como colombianos que son no deberían si acaso alguien decidise juzgarles tendría que ser en el propio territorio del que son y donde han llevado a cabo toda su actividad prácticamente de <música> Xa xero el mana su gesi divgase te me vani xa xero amponasa ke psachnis gana bizna vulia ma denema fes les ta glithisa fetika ke si mi krites na kanis miaken muda archi elis na figis apo lafta apo hisi hafi ma poidevesa ke lesota bez hartis ku pista martes o avercula e zoines cliri xa xero ina diskolos ke ros Bueno y por ultimo en esta sección de noticias queríamos comentaros también Al hilo un poco de la entrevista que vais a escuchar después que bueno eh, los obreros de biomé una empresa bueno, una fábrica a día de hoy autogestionada por los propios trabajadores bueno han lanzado un llamamiento bueno han hecho pública la situación actual de, de su propia fábrica, y a raíz de ello también han lanzado un llamamiento, ¿no? al eh, internacional para, a, para apoyarles en, este, en estos momentos. Bueno, mi Biomé es una empresa, perdón, una fábrica que hace que ya en 2011 fue abandonada por sus propietarios, eh, se fueron de ahí. Y bueno tras unos años de, de reestructuración proced de una manera en 2013 los propios trabajadores eh, recuperaron la fábrica y desde entonces pues llevaban una producción y una, bueno, una gestión de la producción eh, autogestionada asamblearia Y bueno, y no solo eso, ¿no? sino que también alrededor de esta fábrica, precisamente para poder impulsar este tipo de proyectos, ¿no? se, ha, se generó también alrededor de, de la fábrica una asamblea de, que era una red de apoyo ¿no? también para, hacia estos trabajadores. Y bueno, el tema es que en esta situación en la que tras el abandono la fábrica fue recuperada por los propios trabajadores... Eh, ahora es cuando un administrador designado por el Estado, que los mismos trabajadores no, no se cansan de recordarnos, eh, es un Estado que a día de hoy es gobernado por Sirisa, pues este administrador designado por el Estado eh, está, con, está organizando de varias subastas ¿no? para subastar por lotes lo que vendría a ser todo el terreno en el que está la fábrica que está, claro, porque quiere decir que por una parte está la fábrica de Biomé, pero que esta fábrica pertenece, o sea, físicamente está localizada dentro de una factoría mucho mayor que pertenece al mismo, o sea, que es en sí como, digamos, un conglomerado no de, de fábricas que pertenecen a los mismos propietarios todos. Mientras el resto de fábricas, por lo menos las últimas noticias que teníamos nosotras, hasta a día de hoy más o menos, estaban funcionando dentro de su estructura habitual, pues lo dicho, ¿no? Eso fue un peque, un pequeño espacio dentro de toda esta factoría el que fue abandonado a su buena suerte y el que fue recuperado por estos trabajadores. Eh, lo dicho, hemos comentado también, ¿no? que, que está que había sido llamada una semana de solidaridad con Bioméd, llamamiento realizado tanto por la plantilla como la asamblea de la red solidaria con Bioméd. Y, bueno esta semana solidaria comenzó el día 17 y se alargará hasta el día 22 eh, el día 26 también va a ser un, la primera de las bueno, para el 26 está prevista eh, la primera de las cuatro subastas en las que se subastará todo el terreno de la factoría y bueno los trabajadores tienen intención de bloquearla eh, con a través del uso de la acción directa y bueno las peticiones de estos trabajadores son por una parte eh, bueno, por una parte y mayoritariamente con más importancia que se legalice su actividad para no y que eso ese proceso también se dé o conlleve a, o vaya emparejado más bien dicho no con una expropiación de los terrenos y una cesión para que los propios trabajadores en régimen de cooperativa puedan ανάλ απίσουμε <tusurra> Ipekanis posta pedia monaxa ejunto dikeu manakkanun onirana perimenu disgardiasus tibriki pisai análoga alitisa megalosa derdikisa, sergisa kemilisa, orima saik asargisa, debrodo saik agapisa, kefalego derdikisa Bueno, con esta noticia vamos a dejar ya hueco a la entrevista Eh, de la que bueno creo que por como he hablado como me he referido a ella se puede llegar un poco a la conclusión pero sí lo, lo reconocemos y aparte tenemos que reconocerlo porque si no en la primera frase ya se nos va a ver el plumero eh, que ha sido grabada porque antonio cuesta eh, este periodista como hemos dicho en la presentación que ha estado viviendo en grecia desde 2011 pues ha estado en Bilbo, pero durante la semana y le hemos tenido que pillar cuando, cuando hemos podido. Eh, por lo tanto, de hecho, la entrevista de por sí es grabada, lo cual, por una parte, tiene algo bueno y es que no nos va a dar problemas de tener que hacer una llamada en directo. Y lo dicho, pues os dejamos ahora un poco con... un poquito de música de... De, de Grecia, de rap antifascista griego y ahorita mismo os ponemos la entrevista Ωτά που νας να μπονάω, όταν τον κιες ιδια, αγαπίνε. Όταν για το καλό σου μιλάω, κι σε πρητόσει τις σιωπηλές κι κι βοηθάω αγαπίνε. Τα ξενίψια στη βροχή και στο κρύο. 'Ενα φίλη mia αγαλλιά, mia έκδρομη, 'ένα, ένα στίο. Όταν νομίζουμε σαν ένα, ένα, είμαστε δύο αγαπίνε. И όταν οι δάκρυα μου έπεσαν tied, αγαπίνε. Ξέρω μεstin café επιτυχία σου. Θα είμαι δίπλα σου στη κάθε μαλαγία σου. αγαπίνε. Εφιล์μα χη τα δακρισμένα E ekiita eiko τη χλωμάτα μονοπροσωπικότητας είναι αυτό βίδα πάντα<body>να λάξεις λεξαγάπη είναι εφκολη μαθί Γάπη φενάς στα δίσκολα και συνέχεια η αγάπη synchrony είναι το ێنیση του παντός αγάπατε αλημώς μασηποιδιος ο χρυσός πότε κι αν το κρίζεις το βέω γιατί Bueno, pues tenemos aquí al otro lado del teléfono a Antonio Cuesta. Eh, bueno, Antonio Cuesta es un periodista que, que reside en Grecia y precisamente le hemos traído, aprovechando que ha venido estos días a Bilbao, pues no queríamos dejar pasar la oportunidad pues para hacerle unas preguntitas aquí para el programa. Hola, buenas. Buenos, buenas tardes. Vale. Eh, pues bueno, eso, sabiendo que andas que has venido y que andas así como también con otro tipo de compromisos, aparte de la charla que luego vas a dar en Sirica y tal, pues... Vamos a ir al trapo con las preguntas. Bien. La primera eh, sería, pues bueno, eso, ¿no? Como como puede ser que este programa lo esté escuchando gente, que el tema de lo que está pasando en Grecia le suena así un poco al vuelo, ¿no? Por informaciones que se pillan de aquí o allá. Pues la primera sería ver si nos puedes contar algunas fechas o acontecimientos que puedan ser relevar, relevantes para entender lo que está pasando hoy en día en Grecia. Bueno, yo llegué a a grecia en el verano de 2011 justo cuando acababa de ser desalojada la, la acampada que había en la plaza de sintagma como, como había ocurrido en esas fechas en, en madrid con lo del 15m y entonces había un caldo de cultivo muy importante de, de por parte de, del movimiento social y de muchísima gente que sin estar que sin militar en ninguna organización ni tener eh, pues ninguna vinculación con partidos o con sindicatos, pues tenía de repente un, como ocurrió un poco también en el Estado, un poco un despertar, ¿no?, como si dijéramos, a, ante una situación de crisis que ya estaba um, unos meses antes que había firmado el primer memorando y entonces estaba ya eh, viéndose claramente cuáles eran las, las medidas de austeridad que se empezaban a imponer, eh, las, las, que muy duras en en, en muchos en muchas cuestiones, fundamentalmente de derechos so sociales y ...y lo que afectaba al, al estado del bienestar... Eh, ese, ...ese caldo de cultivo... ...a pesar de que también había otras organizaciones... ...que venían tiempo atrás... Eh, ...ya trabajando un poco en, en, de manera autónoma... ...en, en el panorama del, de lo que sería el movimiento social... ...pues empezó a, a generar infinidad... ...numerosas eh, iniciativas de todo tipo... ...que iban desde quizás las más asistenciales... ...de las clínicas sociales... Eh, ...de médicos voluntarios... ...que quizás han sido un poco las más las que más se han conocido en el tiempo eh, de lo que ocurría en grecia hasta lógicamente comedores sociales y y supermercados eh, de bancos de alimentos que eso así para gente que, que que empezaba a quedarse sin trabajo y que no tenía ingresos eh, pasando por por cuestiones culturales eh, educativas eh, eh, por supuesto muchos grupos de, de con monedas alternativas de, de trueque Eh, fue, fue generándose, no solo además en Atenas, sino por supuesto en todo el territorio griego, eh, pequeñas organizaciones que sobre todo tenían una implantación local en uh -huh. barrios y en, y, en, y en pequeñas ciudades con, con la cercanía que, que les daba el, el trabajo de, de, de decenas de voluntarios que se, que se iban apuntando a estos a estos grupos y a estos, estos proyectos, eh, pues realmente como, como ayuda de, de, de un... De, de un estado que se estaba derrumbando o que, o que estaban derrumbando uh -huh. eh, pero al mismo tiempo también se empezaron a, a gestar eh, ese, ese año 2011 se, se aprobó una ley en, en grecia sobre cooperativismo porque uh -huh. lo que las que había anteriores eh, pues pues eran insuficientes para, para un poco la La, las demandas que, que, que ya había y un poco también para, para los tiempos que corrían y, y en esta nueva ley se incluían conceptos como la economía social o la, la gestión asamblearia de, de las cooperativas donde mm. se regulaban un poco la, el funciona cómo podía ser el funcionamiento de este tipo de, de empresas eh, sociales y mm. ahí también hubo un importante despegue muy significativo de, de iniciativas eh, digamos como de autoempleo de pequeños grupos. Que, que se organizaban eh, para, sin, sin, sin jerarquía sin, uh -huh. eh, sin una estructura de, de dirección, sino en la que todos los trabajadores eran partícipes del proyecto a todos los niveles uh -huh. y, y luego también eh, se, se dieron circunstancias eh, de empresas, eh, la más emblemática eh, de empresas recuperadas que fue por ejemplo uh -huh. la de Biome en el norte de, de Grecia, en uh -huh. la ciudad de Tesalónica que uh -huh. precisamente esta semana están llamando a una han hecho una convocatoria internacional de, de ayuda o de apoyo, porque a, a pesar del tiempo transcurrido, eh, ellos ya estaban entonces en, en esa época en, en un proceso de… la, la empresa había quebrado, uh -huh. los trabajadores llevaban casi un año sin, sin cobrar, eh, uh -huh. pretendían seguir eh, adelante con la, con la producción uh -huh. y finalmente, bueno, una parte no la tercera parte de, de, de, de los empleados eh, decidieron constituirse en la uh -huh. asamblea en cooperativa y uh -huh. llevar adelante poner en marcha la, la, la empresa de nuevo eh, uh -huh. lo que ocurre es que hasta el momento esta empresa pues ha tenido todo un todo un camino lleno de dificultades jurídicas para constituirse formalmente para poder tener eh, el legítimo derecho a, a las instalaciones de Eh, las que están eh, llevando a cabo la producción e uh -huh. incluso pues también eh, para poder recibir por parte de, de entidades financieras cualquier eh, línea de financiación que les ayudará a, a un poco a, a renovar la maquinaria o a poner en marcha como han hecho nueva una, una nueva línea de producción eh, que en este sentido era una empresa química uh -huh. y en este sentido la, la, la trasladaron a, a A producto de limpieza de uso doméstico con, con un uh -huh. estándar bastante alto ecológico uh -huh. eh, de todo eso más o menos eh, es lo que un poco lo que lo que se reúne en el libro y lo que también en estas charlas que hoy como decías eh, se hace en bilbao pero que, que empecé esta semana en, en iruña eh, uh -huh. hemos seguido en, en estella y hemos y finalizaremos en Gasteiz. Uh -huh. entonces es un poco dar una un un recorrido uh -huh. en, en todos estos años estos eh, cuatro años que, que yo he estado un poco como, como observador eh, de lujo pudiendo hablar con, con estos grupos o con, o con gente que, que participaba en ellos, uh -huh. eh, recorriendo un poco la, la, la geografía de de este, de este movimiento que, como digo, era muy amplio y muy uh -huh. eh, llegaba a, a, a casi todos los rincones y, sin embargo, uh -huh. eh, como precisamente eran iniciativas pequeñas eh, y, y muy, muy ligadas a, a, a lo local pues uh -huh. eh, no tenían eh, pasaban casi por el anonimato y no tenían una difusión mediática entonces uh -huh. bueno poco quizá eso fue lo que me interesó a la uh -huh. hora de, de rescatar y por supuesto que decir la, la oportunidad que tuve a la hora de poder programarlo en, en un libro uh -huh. eh, en ese en ese largo camino por supuesto claro se da toda la, toda la, lo que quizás se conozca más Eh, que es toda la, la historia política de los últimos años con, eh, con el endurecimiento de, de las medidas de austeridad y el aumento de la, de la respuesta mm, por parte de Guala General, es la respuesta en la calle, sí. eh, la llegada mm, de, de Sirisa a, sí. a un punto en el que bueno pues ya se veía más o menos claro que, que, que podía ser el, el recambio de de un sistema que estaba ya agotado y partidista uh -huh. de que durante 40 años se habían repartido el poder dos, dos partidos uh -huh. la victoria de Sirisa en, en, en el, el año pasado en las eh, elecciones europeas y municipales de, de Grecia uh -huh. y, y luego finalmente la, la de enero eh, la primera victoria de Sirisa en enero eh, uh -huh. con todos los acontecimientos que, que han de, se han desarrollado a lo largo de este año uh -huh. eh, y durante el verano el referéndum famoso de, de la... De la pertinencia o no de, de seguir con las medidas de austeridad o, o, y finalmente pues la, la decisión del de, de gobierno de, de alexi chippras de, de, de claudicar ante ante la, el chantaje de la unión europea las nuevas elecciones en septiembre bueno uh -huh. un poco ese es el, el recorrido un poco paralelo de, uh -huh. de lo que iba pasando en el movimiento social y de lo que políticamente al nivel más alto de las instituciones y las relaciones con la unión europea pues eh, uh -huh. se desarrollaba en, en el país uh -huh. eh, bueno nos has hecho así en esta presentación como un acercamiento también a los tipos de colectivos o temáticas ¿no? que se han estado o que han estado trabajando o que se han estado trabajando eh, no a través de la autogestión y alternativas uh -huh. que se han estado creando por ese camino has comentado también no la característica bastante local de todas estas ¿no? eh, sí. propuestas proyectos <ríe> Y, bueno, queríamos comentar eh, a ver si, entre bueno, con todo este tiempo que llevan pasando y desarrollándose todos estos proyectos, si se ha dado o se está intentando dar algún tipo de salto cualitativo, por de alguna manera, y generar algún tipo de red o trabajo más en común de, entre diferentes proyectos. Bueno, se ha, se ha dado, es decir quizá no con, con la fortaleza que, que, que sería necesaria, pero en algunas cuestiones, por ejemplo, sí que se ha dado esa coordinación o agrupación de, de fuerzas en, en, en determinados sectores eh, sin que, sin que como digo, sean eh, suficientes. ¿no? Eh, también ha habido un cierto reflujo a nivel de, de, del empuje que tenía el movimiento social, sobre todo en, en, en 2011, 2012, hasta 2013 uh -huh. más o menos, luego de alguna manera cuando cuando sí dice ya se vio claro que era que, que era cuestión de tiempo de poco tiempo que, que llegara al gobierno también hubo gente que, que, que se fue desmovilizando uh -huh. y que confió en que en que desde las instituciones pues en buena parte del trabajo que se estaba haciendo eh, en las calles pues eh, en los barrios se se pudiera mejorar y paliar y reforzar con Con, uh -huh. con la llegada al gobierno ¿no? como de alguna manera a lo largo de este año que se han visto las tremendas limitaciones eh, que, que, que, que se les han puesto al gobierno y las quilas y, y por supuesto que ha afectado uh -huh. el, el gobierno de grecia pues también en este este hundimiento ¿no? por decirlo de alguna manera de la fuerza de la fuerza o de la esperanza depositada en las instituciones uh -huh. ha, dado, ha, ha generado a su vez un, un aumento un moderado aumento pero que sí que es que uh -huh. yo creo que esta es una tendencia que, que se empieza a percibir ahora de que de, de la gente de nuevo vuelve a retomar eh, las iniciativas eh, uh -huh. si no abandonadas se, si un poco eh, que se habían ido frenando un poco ¿no? Uh -huh. no habían, que no habían eh, seguido con la misma fuerza que, que en los primeros años uh -huh. entonces digamos que, que, la, que, que es una situación un tanto oscilante, que decir tanto por parte del, del movimiento social como por parte de, de, de la situación política Que, que de alguna manera ha ido contraponiendo pues una situación con la otra ¿no? en la medida que se ha visto que, la, que desde el gobierno pues eh, la situación era más complicada de lo que se esperaba, pues entonces ha vuelto a retomar un poco este pulso y ahí por ejemplo hace no, lleva más tiempo, pero bueno el, el, la constatación digamos que, que para mí ha sido más reciente de, de la existencia por ejemplo de, de una surgió a raíz de una caravana de solidaridad que se hizo desde desde la segunda ciudad de Grecia de Tesalónica de Atenas uh -huh. que, que en, en esta caravana estaba fundamentalmente eh, formada por por diferentes empresas que se encontraban de, de, de trabajadores de empresas que se encontraban en lucha uh -huh. eh, entre ellas Biomé, pero también estaba la la radiotelevisión de Grecia que había sido cerrada Eh, uh -huh. De forma de un día para otro de forma inesperada por el gobierno de Samaras y entonces uh -huh. tanto los trabajadores ahí estaban también eh, el grupo de, de mujeres que eran del servicio de limpieza del ministerio de finanzas que también tuvieron una lucha eh, uh -huh. laboral muy dura durante años tuvieron durante un año estuvieron acampada, en, acampadas acampadas en, en la puerta del ministerio uh -huh. eh, estaban los beles de los eh, de todos los colegios y institutos que habían sido despedidos igual de un día para otro, pues dejando a todo el mundo en la calle. Entonces, todo este grupo de, de, de personas, uh -huh. de colectivos laborales, eh, pues pues engordaron una, una marcha, digamos, de, de, de defensa de, de sus trabajos y de, de sus derechos laborales uh -huh. que, que finalmente eh, ha cuajado en, en una especie de coordinadora estable con... con una estructura absolutamente horizontal y asamblearia por parte de todos ellos, uh -huh. incluso de los que, como en el caso de la radio televisión griega, pues han vuelto a abrir las puertas y, y si no en las mismas condiciones laborales, pero bueno, han recuperado de alguna manera gran parte de ellos su trabajo, continúan eh, formando parte de esta de este germen de lo que ellos mismos definen como, como una especie de sindicalismo de base uh -huh. inexistente en, en Grecia, porque la La estructura sindical es, es bastante burocrática y tiene diferentes niveles desde desde los centros de trabajo hasta la representación eh, estatal digamos que, que, que es una, una confederación tanto en el sector público como privado donde uh -huh. se agrupan eh, diferentes ramas por el territorio por, por profesiones vale, una historia es un poco bastante uh -huh. compleja entonces este, este germen es eh, por primera vez un, una forma diferente y alternativa uh -huh. de organización sindical. También existe desde hace ya un, unos años en, en, en el libro ya se habla de ello de una organización que se llama solidararia para todos uh -huh. que cuenta mmm, bueno pues con, con más recursos y con más eh, aportes y con eh, y con gente con un, un número importante de, de, de gente así con capacitación técnica en diferentes ramas uh -huh. que han estado ayudando y continúan haciéndolo en eh, No solo en la organización de campañas para, para organizaciones más pequeñas que a lo mejor necesitan recurrir reunir eh, dinero o reunir eh, pues eh, herramientas o, uh -huh. o materiales o lo que fuera uh -huh. sino también pues eh, asesorando por ejemplo pues en, en, el, en el caso de de, de grupos de, de abogados que, que se han establecido para ayudar a Eh, con ayuda jurídica pues para inmigrantes o para gente que lo necesitaba uh -huh. o que tenían eh, litigios con, con entidades financieras con el tema de los préstamos uh -huh. pues eh, pues por ejemplo decir ese tipo de, de información uh -huh. de todo tipo no era un poco es un, es una, un núcleo um, que cuentan con un grupo de trabajo eh, como digo bastante amplio uh -huh. que, que toca muchos temas y que tratan precisamente de coordinar eh, y, y potenciar las las pequeñas eh, organizaciones y proyectos que existen por todo el territorio que pues unificando a lo mejor eh, luchas y información y criterios para que para que la gente no ande tan perdida ¿no? uh -huh. entonces bueno pues el, el sí que sí que se ha dado también eh, este tipo de de organizaciones un poquito más eh, más amplias uh -huh. y al mismo tiempo bueno pues como también como decía que decir ha habido un cierto reflujo también es necesario uh -huh. destacar que decir que la, que la que el inicio de, de, de este de este rico movimiento social que realmente fue novedoso porque en grecia no existía uh -huh. prácticamente antes de la crisis no existía un movimiento asociativo importante ni destacable ni Ni prácticamente por ejemplo el movimiento cooperativa hacer inexistente uh -huh. eh, pues eh, aunque ahora en los últimos meses el último año año y medio haya haya habido un frenazo lógicamente ahora retomarlo es mucho más sencillo y, y desde luego desde un punto eh, mucho más avanzado que, que cuando hace unos años eh, empezó la, la crisis Entonces, en ese sentido digamos que es un poco eh, bueno pues esperanzador uh -huh y también en el sentido de que o al menos así lo percibí yo cuando cuando fui recogiendo todos estos testimonios para el libro, que decir la sensación de que de que la gente que se ponía en que ponían marcha iniciativas y proyectos no estaban haciendo una labor humanitaria uh -huh. uh, caritativa, digamos, ¿no? sino que uh -huh. que todo el mundo tenía claro Que que la crisis había llegado para quedarse que la que la crisis era estructural uh -huh. que las soluciones no eran no podían ser solo para paliar, aunque lógicamente había que hacerlo en eh, uh -huh. la carencia de de, pues, de cobertura sanitaria o de, o de o de otro tipo de de ayudas de básicas uh -huh. sino que que además había que trabajar desde un punto de vista político eh, pues por como por un cambio de modelo no uh -huh. y eso era presente en los propios locales de las, de las asociaciones, en, las, en su participación, por ejemplo, en las manifestaciones o en las huelgas generales, uh -huh. que participaban como, bueno, pues como igual que hacíamos con un sindicato, o hacía eh, alguien que, que le afectaba directamente alguna, algún cambio de normativa o alguna ley nueva eh, que se iban imponiendo, pues ellos, que si, de manera general, Eh, uh -huh. lo que salían era para, para dar a conocer que no solo su existencia y su lucha sino la injusticia de, de que de, de, de que un sistema de que la, la deriva de, de, del sistema capitalista pues estaba estaba llevando a en pues, según qué casos pues en casos de suicidios que habían aumentado un montón uh -huh. ¿no? o de O, por ejemplo también movimientos de desoherencia civil como había la gente que, que reto que, que, que, que les habían cortado la luz la, la compañía eléctrica que volvían a, a hacer eh, había un grupo de personas muy numerosas que, que retomaban la, la conexión eléctrica en las casas donde donde la compañía había cortado bueno pues, como digo era era y sigue siendo... Una, de una riqueza tremenda la, eh, todas las iniciativas que había de todo tipo uh -huh. y, y también estaban presentes siempre en, en, en, la, en la lucha o la defensa por el cambio de, de modelo eh, social y económico uh -huh. y bueno visto que respondiendo a esta pregunta también has abordado en cierta manera alguna otra más que teníamos pensada pues igual para antes de despedirnos Eh, también comentarte bueno porque en todos estos años igual han ido creciendo, ¿no? y pues, creándose este tipo de alternativas basadas en la autogestión, ¿no? con una perspectiva de, de solidaridad, de cooperación, pero por otro lado, quizá para nosotras, bueno, claro, entendemos igual más esos movimientos siempre desde una perspectiva, quiero decir, ¿no? de la izquierda, ¿no? Entonces estamos viendo cómo se está reestructurando ese, todo ese ámbito, ¿no? por de alguna manera. Pero por otro lado tenemos también que la extrema derecha ha estado también sacándole por decirlo de alguna manera la ha estado sacando tajada la situación social que se ha estado viviendo en grecia y uh -huh. bueno y nos interesaba también saber un poco hasta qué bueno que de qué elementos se ha estado aprovechando igual también porque conocer en cierta manera al enemigo te ayuda a poder igual reforzar ciertos aspectos o de debilidades uh -huh. y entonces pues eso pues saber un poco de qué elementos se ha estado valiendo y qué tipo de riesgo real puede suponer para este tipo de alternativas y bueno y más allá igual para la, la paz social bueno en el caso de amanecer dorado eh, hay un poco se dan dos circunstancias una es la, el apoyo electoral que tiene sin duda alto lo que ocurre es que en, en grecia siempre ha existido un partido de extrema derecha eh, con diferentes nombres uh -huh. y en diferentes ocasiones de hecho ha habido uno que ha estado gobernando recientemente que fue durante Eh, pues el año y medio que, que hubo un gobierno con Lucas Papadimos, uh -huh. eh, el tecnócrata, que desde la dimisión de Papandreou a finales de 2011 hasta las elecciones de 2012 que era la nueva democracia, uh -huh. eh, ese tiempo eh, había un partido que se llamaba Laos, que uh -huh. ahora extraparlamentario y que no estoy muy seguro que haya desaparecido, uh -huh. que, que reunía también un caudal de votos muy importante y que tenía posiciones, pues... Eh, eh, de extrema derecha y bastantes xófogas uh -huh. lo que ocurre es que bueno pues por circunstancias que decir pues a, en otro tiempo a lo mejor había sido otro han ido cambiando un poco la la la inscripción del voto no de mucha gente de un sector importante sin duda de, de gente pues eh, con un sentido nacionalista muy muestremo uh -huh. eh, en el caso de de de amanecerdo dado lo que se juntó en un tiempo muy concreto que, que, que lógicamente fue el más duro de la de la crisis fue el que hubiera también eh, pues claro no está no, no, no, no es fácil poner nombres y apellidos ¿no? pero uh -huh. importantes empresarios y importantes sectores económicos que, que metieron muchísimo dinero ahí porque de alguna manera eh, fue fue como la ocasión perfecta para en los barrios donde más castigado estaba por el tema del desempleo uh -huh. donde lógicamente eh, pues eh, más fuerza había tenido tradicionalmente el partido comunista entre otros uh -huh. o, pues fundamentalmente el partido comunista pues eh, era la forma de, de, de, de acabar o de intentar acabar con, con esa hegemonía uh -huh. a nivel bueno pues incluso laboral no es decir con, con, como se dieron muchos casos de, para romper huelgas para para que los trabajadores eh, en el tema de los astilleros pues trabajaran a la baja en el salario uh -huh. porque Eh, les daban trabajo a cuadrillas que organizaba um, amanecer dorado a un precio mucho más bajo que, uh -huh. que, que las demandas lógicas del partido comunista con respecto a, a, a salarios o a, o a um, derechos eh, laborales uh -huh. que lógicamente el amanecer dorado no exigía y que en connivencia con los empresarios pues eh, a cambio de, de seguir manteniendo eh, un, un empleo aunque fuera precario que sí pues uh -huh. había gente que se que se apuntaba ¿no? digamos a, a ...a participar de alguna manera... ...y entonces eh, por un lado la este apoyo empresarial... ...por otro también a nivel político... ...que decir, el gobierno de Samarás... Eh, ...de alguna manera le venía bien... ...que decir, agitar el espantajo del miedo... ...de decir... Eh, ...si no somos nosotros, imaginaos lo que va a venir después... Uh -huh. ...pues pues dio también una dimensión mediática... me ...no digo que, que, que no lo mereciera... ...pero en ocasiones... Eh, ...muy desproporcionada, ¿no?... Uh -huh. ...cuando había... En aenas eh, probablemente casi a diario pues una veintena de de barrios donde se estaba dando comida a, a gente que lo necesitaba y, y ocasionalmente amanecer dorado hacía una de esas pues entonces uh -huh. todas las televisiones se iban al barrio donde estaba amanecer dorado como si como si en el resto no pasara uh -huh. y como si además no fuera una cosa absolutamente puntual como si era en efecto lo de uh -huh. los sus, sus golpes más de, de, de propagandísticos, ¿no? No eran uh -huh. no eran otra cosa, no era que realmente estuvieran tomando ningún camino eh, a favor de de ni siquiera de los griegos, ¿no? Como uh -huh. como hacían. Uh -huh. Y entonces también la dimensión mediática fue fue importante. La desarticulación del de, encercelamiento de toda la dirección yo creo que ha dejado eh muy tocado porque realmente era una organización que estaba al servicio de otras cuestiones que no eran políticas que, que como yo creo que está muy bien eh, documentado en el juicio que está teniendo lugar ahora, es decir, pues eran fundamentalmente eh, una organización que se dedicaba a actividades criminales de todo tipo desde uh -huh. el, pues la, el tráfico de armas hasta el blanqueo de capitales con con y en muchos casos las agresiones eh, a inmigrantes tenían uh -huh. un trasfondo de, de, de extorsión económica es decir, de uh -huh. que ellos daban y eh, garantizaban seguridad para, para la gente que tenía que montaba los puestos o los mercadillos a cambio de que les pagaran y si no le pagaban pues eh, uh -huh. entonces decir, que sí que al final era una, eran prácticas mafiosas que, que era una una clase dirigente la que la llevaba a cabo y en ese sentido ahora mismo está muy muy parada la, la organización como tal uh -huh. en eh, espera también a ver de qué, de qué ocurriría con el, con el juicio uh -huh. pero bueno en todo caso el, el sin estar desactivado, que la cuestión es que también existe, sin duda, en Grecia un, un porcentaje de población que, que siempre va a votar a partidos eh, de este tipo. Uh -huh. Bueno, Antonio, pues, eh, sin más, seguro, bueno, esto sería como para estar hablando rato y bien de rato. Lo dicho, eh, muchas gracias por haber estado Nada. con nosotras y, y hasta Abur. la próxima. A vosotras. Agurro. hul Ho veneco so hasta sfrenas che ine mias stigmie akoma vamos so straigmati sfenas prepi na kano kati pali gana xegasto va ne gata gloria ko maximleona sedaksi mana akso kano Sabati a vu podasu ora ostelia prosanamata la katostrofes la hos epiloges ke mia sorima apotixies ke me katastrofes lepo esena sto grafretici na kozda moulesi postepinak se S'akabes mu mafizan, bazzo fotiak, na bau se mía táxi Apobser, di duela pa mu dha einen táxi Bazzo fotiak, se onyera bau spizan, bazzo fotiak, s'akabes mu mafizan Bazzo fotiak, na bau se mía táxi Apobser, di fotografía bueno pues para ir terminando con el programa pues como hemos comentado ¿no? vamos a hacer este hueco de agenda que realmente en nuestro programa muchas veces pues con esto de que el programa es cada quincenal y sabemos, ¿no?, a veces que organizamos las cosas con tiempo de sobra, otras veces no tanto, a veces, ¿no?, las avisamos de ello con tiempo, otras veces no. Entonces, es verdad que para mantener una agenda lo más acertada posible de los acontecimientos que venideros tanto en Euskal Herria como fuera de Euskal Herria, pues con cuestiones de luchas de otros pueblos Eh, bueno, pues eso, ¿no? Que es un poco complicado Entonces, pues por eso también nos habíamos planteado el poder darle otro formato Y que, bueno, esta agenda sea una agenda también hacia la posteri... Bueno, hacia posteri... No, no sé cómo se dice, pero bueno, hacia una agenda póstuma esa, esa es la palabra, póstuma Y, bueno, pues en este sentido la primera fecha que queremos recordar que va a venirnos dentro de poco es el 30 de noviembre el 30 de noviembre pues de 1999 fue el día que se conoció como la batalla bueno eso fue cuando sucedió eh, lo que se conocería luego como la batalla de seatel eh, el 29 de noviembre de, del 99 dio comienzo, ¿no?, una cumbre de, de la Organización Mundial de Comercio en esta ciudad estadounidense y junto con esta cumbre de la OMC, pues mucha un montón de gente de de Estados Unidos, pero también de todo el resto del mundo se juntó allí eh, movilizada más que nada por sindicatos y grupos ecologistas, pero también eh, las protestas pues acapararon un gran, gran espectro de la sociedad. También gente que no había estado igual hasta entonces, especialmente movilizada, participó en estas movilizaciones. Y lo dicho, el 30 de noviembre, el, la intención era, pues tras una manifestación, hacer unas sentadas y recuperando los tipos, ¿no? las huelgas eh, de sentadas que hacían en los años... 20 los trabajadores estadounidenses pues pretendían bloquear así el acceso a los 3.000 delegados de la OMC. Bueno, que se iban ahí a juntar a discutir, ¿no? Sus cosas de qué tal van esto de la nafta y el tal y el otro. Y bueno, pues lo dicho, ¿no? Ese, ese, esa pretensión de hacer aquella sentada que no pudo terminar de hacerse fue la que dio comienzo a esos acontecimientos que se, que se desencadenaron que se conocerían como la batalla de Seattle y, y lo dicho, que este día 30 de noviembre pues se celebra a ver que yo calculando así rápidamente eh, soy muy mala pues como... A ver, 16 años, si no me confundo. Y bueno, y eso por un lado, pero tenemos también otro punto que lo estamos dejando ahí para... Porque claro, con esto que estoy sola, al final, quieras que no, el programa se te termina haciendo más corto porque no comentas la jugada con otra gente. Entonces estoy aquí como creando tensión, intríngulis y realmente porque no quiero terminar de irme. Saga pesfuma Y otra fecha que queríamos comentar, que bueno, realmente en el próximo programa Eh, ...seguramente hablemos más de ello... ...porque es una fecha que... ...realmente podría entrar... ...podríamos comentar, haberlo dejado para comentarlo... ...en ese próximo programa... ...pero bueno, como también... ...nosotras mmm, nos vamos organizando... ...durante la semana para preparar el siguiente programa... ...realmente tampoco sabemos exactamente... qué vamos a hablar dentro de dos semanas... ...y por eso pues... ...que quede ahí, por lo menos... ...para que todas lo recordemos... ...que el día... ...9 de diciembre... De, de 1981 fue el día que detuvieron a en Mumia, a Bullamal, el pantera negra de Filadelfia, que desde joven ya había sido militante de este de este partido y había sido también encargado de la sección de prensa por de alguna manera del partido en Filadelfia. Realmente, pues lo dicho, no sabemos si hablaremos o no de este tema, pero realmente es un tema bastante interesante porque, bueno, es eh, bastante interesante no los orígenes del movimiento de los Panteras Negras en una ciudad como Filadelfia en concreto, aunque sepamos que fundarse no y crearse, los Panteras Negras se crearon en el otro extremo de, de Estados Unidos, Pero un, un partido así, no un fenómeno como este, en una ciudad como Filadelfia, tenía mucha, era algo bastante relevante. Una ciudad como Filadelfia en la que eh, en aquellas épocas la discriminación y la represión hacia todo el movimiento afroamericano era bastante dura. De hecho, antecesores de los Panteras Negras en la ciudad de Filadelfia, el movimiento MOVE, eh, sufrieron una... En el intento por parte de la policía de desalojo de una casa, visto que no iban a conseguir desalojarla, eh, una casa en la que residían integrantes de este movimiento move eh, bueno pues la policía de Filadelfia no se le ocurrió nada mejor que tirar una bomba directamente desde un helicóptero, unas imágenes que de hecho fueron grabadas y están en internet, se pueden ver y realmente son de lo más impactantes. Y bueno, ¿no? en una ciudad en la que unos años antes la policía sí si respondía a un movimiento afroamericano de liberación, pues pues bueno, años después llegaron los Panteras Negras y ese fue el espacio de, militan de militancia de, de, como hemos dicho, de Mumia Buyamal. Y bueno, desde el cual, movimiento desde el cual pudo incidir mucho a favor de la liberación de los afroamericanos, Eh, desde su sitio ¿no? de, como encargado de prensa, pues más aún Y bueno, pues lo he dicho, en el 81, el 9 de diciembre del 81 fue detenido Por el supuesto asesinato de un policía, no que, precisamente que, que irónico ¿no? en, un, en una ciudad como Filadelfia, ¿no? pues, un negro que supuestamente mataba a un policía Tras un juicio muy regular y fue condenado a, a pena de muerte por ello Tato se da ena twos mou na gemizi apo poves ke mikra bedia na pezime mesa se katakompes ta sou ligo ya tin lefto afto to thema ida kiala bedia ftavigmena me sto lema ida na kovune to ya na tin diskografia ya to kalo mou ipane positanie tia ida na skotounne ton era ta chonis edo to afton poulame sta periftera fio e tro ida mia teda ta plektani ke mia pagida ipotineida kapion pou miasame Bueno, Radio Yentas, esto ha sido todo por hoy en nuestro segundo Garra Internacionalista. Y bueno, lo, recordaros, ¿no? Eso que durante todo este programa la música que nos ha estado acompañado es, ha sido rap antifascista griego y más que nada, aunque no solo, en las letras de conocido como rapero Kila P, también conocido por desgracia eh, en todo el mundo por su nombre y apellido, Paulos Fisias, Y ya que él fue el, el rapero, pero que no era solo rapero, también era miembro activo de, de un sindicato en Grecia y que fue conocido, ya decimos por desgracia en todo el mundo, porque fue asesinado eh, por miembros de Amanecer Dorado en Grecia y ya que últimamente también nosotros nos estamos dedicando a saltarnos ciertos criterios de la Airola, pues generalmente para despedirnos, para despedirnos solemos utilizar la misma canción, pero en esta ocasión pues vamos a dejar con un tema de Quilapayún llamado Soria για μια μέρα इन ωραία για να πεθάνεις ο μορφακέ ορθιοσε δимоσιαfea melene pavlo pissa apo to berea elinas ki ti sinavia to ochi mia simea melamo hito na skonos tou να μα δε θυσιάζω την ποτά που θυσιάζετε δε θυσιάζομαι για όποιον θυσιάζει μαလို့ τα fake που τα πάθασμαμαι σας τα απέιπομαι η μέρα που θυσιάζω γι αυτό σιλε όλα καλά ηρέμησε τα σοργια αυτά σοργια μου κι τα ψίλα τα στεργια αφού σε μιάζουν ανητόσο το θέμα είναι να πέσεις τη μπάλα σωστά στα χέρια καβαίω καφένα μιαγά muda σοργια όλα το βαλάει του στα φρόκι μεροτάς πως περνώ δिनάς It's <laughs> your <laughs> <laughs> Trabajo cafe nas ma de amundas o viadu te cu balai do dico tu sta prima rota sposterno ti nasu bou do strada lefta e tu me seo trabajo cafe nas ma de amundas o viadu te cu balai do dico tu sta prima rota sposterno ti nasu bou do strada father